...hoy venimos aquí a hacer algo... ...por lo que en el fondo vamos a ser juzgados... ...nosotros hemos sido la cara pública... ...nosotros tres nos ha tocado durante diferentes épocas... ...ser la cara pública... ...del movimiento pro-amnistía en Nazarroa... Eh, ...en estos 30 últimos años... ...han sido 35.500 las personas detenidas... ...por motivos políticos en Euskal Herria... ...han sido 22 los presos muertos en la cárcel... ...16 los familiares... ...han sido 7.070... ...hasta la semana pasada, porque por desgracia estas listas aumentan todas las semanas... ...los que han denunciado torturas, son 4.000 de un pueblo que apenas son los 3 millones... ...4.000 las personas que han pasado encarceladas, han pasado por la cárcel... ...son 76 los muertos por guerra sucia... ...todos estos datos son la demostración de la violencia que ha ejercido el Estado... En, ...por diferentes maneras... Eh, contra este pueblo y nosotros hemos trabajado denunciando eh, esa esa denuncia por eso y solo y exclusivamente por eso porque hemos sido testigos de esa, de esa violencia nos juzgan y nos quieren eh, quitar de en medio y porque esa ha sido nuestra labor y porque nosotros hemos sido quienes hemos denunciado eh, al papel de hemos sido los fiscales del trabajo de la audiencia eh, nacional este Por eso, por lo que sabemos a ciencia cierta, que la sentencia está escrita y que la condena solo espera eh, la, la firma del tribunal. Es por ello que hemos repetido hasta la sociedad que esto es, y por experiencia lo decimos, eh, una, un, un circo y no estamos dispuestos a participar en, en él, con lo que tomamos la decisión en su día de no eh, hacer defensa eh, jurídica, defensa personal jurídica de dichas acusaciones. No hacerla en la audiencia nacional, pero el motivo de hoy, aparte de explicaros cómo ha funcionado eh, pues cómo han sido las sesiones eh, de esta semana, es eso, seguir continuando con nuestro trabajo, vamos a demostrar cómo eh, los testigos que ha utilizado el fiscal han sido torturados, cómo se utiliza la tortura eh, como arma política, para hacer política, la tortura no es... Eh, un cuarto de hora que le ha a un guardia civil o a un policía nacional o a españa la tortura es una arma de estado protegida por los fiscales, utilizada por la audiencia nacional eh, para condenar eh, a la gente eh, como como Como hemos dicho, eh, este juicio no es un juicio, bueno, pues eh, es especial porque la intencionalidad política de este juicio claramente es la de acabar con el, el ellos no quieren acabar con la tortura, quieren acabar con los testigos de la tortura. No quieren acabar con las con el sufrimiento en las cárceles, quieren acabar con los testigos. Para ello el señor Garzón en su día eh, creó una teoría, la teoría de todo Z. A nosotros pues eufomísticamente siempre éramos eh, el entorno beta ETA, eh, hoy en día ya directamente ETA y el entorno del entorno pues está cada día llegando eh, a más capas. Para mantener esta teoría de todo ETA, primero se construye la teoría y luego se buscan de cualquier forma las pruebas. Esta semana hemos acudido en la Audiencia Nacional, hemos sido testigos de esa manera de buscar pruebas para inculpar ETA. Eh, A la en, pues, para inculpar a las profesoras pro amistía al momento proicia en dicha labor eh, ahorajorge chocar os va a explicar en qué ha consistido estas esta semana las supuestas eh, pruebas del, de la audiencia nacional